Cuentos de hadas españoles Agua en el desierto Érase una vez un lejano pueblo Donde vivían dos diestros artesanos James y Alex Eran muy buenos amigos Y les encantaba esculpir antigüedades de barro Hacían juguetes, vasijas, cubiertos Todo tipo de cosas Sin embargo, como era un pueblo pequeño James y Alex ganaban muy poco con su trabajo La gente no tenía suficiente dinero para pagarles Pero James y Alex nunca se quejaban Bueno, por lo menos en alto Ah, James Tienes que aprender a concentrarte en una sola cosa a la vez Tienes que aprovechar tu fuerza Cuando sepas cuánto tiempo te lleva terminar una pieza Podrás darle una fecha de entrega aproximada al siguiente cliente ¡No! Estoy bien, puedo hacer esto. Necesitamos esculpir más piezas para ganar más. En cuanto acabe el colgante de ayer, empezaré con los nuevos pedidos que nos han hecho hoy. Entiendo tu preocupación, amigo mío. Pero dime, ¿cómo lo harás si nunca entregas tus trabajos a tiempo? ¡Me estás estresando! <risa> Estaré bien, Alex. Tranquilo. ¡Ay! Alex era un artesano constante Cada vez que empezaba a hacer una pieza La terminaba en la fecha de entrega Hacía una sola cosa a la vez Esto le ayudaba a concentrarse en la pieza que tenía que hacer Y terminaba el trabajo a tiempo Pero James no se concentraba Nunca le decía no a nadie Y constantemente estaba lleno de trabajo Hacía varias cosas a la vez y nunca las entregaba a tiempo Una vez vinieron unos turistas a su pueblo ¡Oh, guau! Wow! ¡Este elefante es maravilloso! ¿Cuánto cuesta? Cuesta dos monedas de plata ¿Qué? ¿Solo eso? ¿No te parece muy poco dinero por esa pieza? Uh, es lo que cobramos aquí a todo el mundo... Los lugareños no pueden pagar mucho y no puedo cobrarte a ti más de lo que les cobro a ellos Me gusta tu honestidad, pero aquí no ganas lo que mereces por tu destreza Hay una gran ciudad al otro lado de este desierto ¿Por qué no vas allí a vender tus piezas? La gente allí sin duda pagará más por tu destreza Ganarás mucho más oh, ¿Sí? Está claro que lo pensaré, gracias por... La chica pagó dos monedas de plata y compró el elefante Esa noche James, pareces cansado Ay, Llevo dos noches sin dormir He terminado todo mi trabajo, ahora me siento genial ¡Qué bien! Oye, ¿crees que deberíamos llevar nuestras piezas a la gran ciudad? Aquí no ganamos mucho dinero y no tenemos mucha carga de trabajo Estoy de acuerdo con lo de la carga de trabajo Quizá tengas razón Pero el desierto es muy grande ¿Cómo lo cruzaremos? He visto caravanas cruzando el desierto cada pocos días Hay muchos camellos y carromatos Es más, mañana parte una caravana ¿Podemos cruzar el desierto con ellos? Es verdad He oído que hay gente muy rica al otro lado del desierto ¡Ay! Quizá encuentre una bella novia con la que casarme y vivir feliz para siempre ¡Quién sabe! <risa> es verdad Ahora descansa y descansa bien Necesitas recuperar el sueño perdido Partimos mañana por la mañana con la caravana Esa noche James y Alex durmieron plácidamente A la mañana siguiente llenaron su carromato de piezas, comida y mucha agua Iba a ser un largo viaje y tenían que estar preparados El viaje empezó muy bien James y Alex estaban esperanzados y emocionados por su futuro en la gran ciudad Hablaban del dinero que iban a ganar Que aprenderían nuevas técnicas y prepararían más modelos y elementos La caravana se detuvo para comer a mediodía Y después para cenar por la noche El viaje continuó unos cuantos días, pero el calor abrasador se hacía insoportable. ¿Qué está pasando? ¿Siempre va a hacer tanto calor? Ay, no creo. Necesito agua. Hemos traído mucha agua, pero se está acabando. Ay, este calor dificulta mucho el viaje, James. ¡Ay, oh, es verdad! Y nos estamos quedando sin agua. Como las vasijas que llevaban los viajeros eran de barro, con las temperaturas tan elevadas, el agua que llevaban se evaporaba rápidamente. ¿Cómo sobreviviremos si se acaba el agua? Aún faltan dos días para llegar a la ciudad. Tengo una idea. ¿Por qué no empezamos a cavar para buscar agua? ¡Oh, sí! Seguro que si cavamos muy hondo en alguna parte, encontraremos agua. Tenéis razón. Elizamos una zona y empecemos a cavar. La gente guió a los camellos y se pararon en una zona. ¿Estáis seguros de que aquí encontraremos agua? Solo lo sabremos cuando empecemos a cavar muy profundo. Los viajeros empezaron a cavar un agujero en la tierra. Pasaba el tiempo, pero no había señales de agua Te lo dije, esto es inútil, encontrar agua en el desierto es casi imposible Es difícil James, no imposible Tenemos que seguir intentándolo Lentamente, uno a uno, los viajeros empezaron a dejar de cavar Todos estaban muy cansados Regresaron a sus carromatos a descansar un rato Oh, os ayudaré dentro de un rato, ¿vale? Permitidme descansar un poquito Oh, James, estoy tan cansado Quizá deberíamos parar un rato Ay, Ve a descansar un poco Yo seguiré cavando algo más Alex regresó a su carromato y se sentó a descansar al instante, debido al calor abrasador y el esfuerzo físico, se quedó dormido. Después de un tiempo, un viajero se acercó a James. Oye, pareces fuerte. No has parado nada. Pero, sinceramente, creo que estamos perdiendo el tiempo. ¿A qué te refieres? Creo que ahí no hay agua. Conozco un lugar donde seguramente encontraremos agua ¿En serio? ¿Dónde? El viajero le enseñó a James el lugar donde cavar Y se fue a descansar a su carromato James cavó un hoyo profundo, pero no encontró agua Después de un tiempo, se le acercó otro viajero Oye, ¿quién te ha dicho que cavaras aquí? ¿Eres estúpido? En aquel lugar encontraremos fácilmente una buena fuente ¿Estás seguro? ¿Dónde es ese lugar? Inmediatamente James cogió su pala Y fue a cavar otro agujero unos metros más allá Una vez más cavó unos metros Cuando otro viajero le habló de otro lugar diferente Que sin duda tendría agua Siguió así horas El suelo estaba lleno de agujeros Y ninguno era lo suficientemente profundo para encontrar agua Cuando Alex se despertó, se sorprendió James, ¿qué estás haciendo? Intentando encontrar agua Esos viajeros me estuvieron aconsejando dónde podría encontrarla He cavado muchos hoyos en la tierra Pero no he conseguido ni una gota de agua Esto es lo que me preocupaba ¿Te das cuenta de cuánto tiempo y esfuerzo has desperdiciado? Ve a contar todos los agujeros que has cavado Y mira su profundidad Podrías haber encontrado agua fácilmente Si hubieses puesto todo tu esfuerzo en un solo lugar No se puede escuchar a todo el mundo Y perder la concentración Ay, Tienes razón No me he concentrado Debería haber cavado en un solo lugar Alex llamó a todos y les pidió que cavaran en el primer lugar donde habían empezado Cavaron durante un tiempo Y por fin encontraron agua ¡Sí, <risas> Todos bebieron agua y llenaron sus vasijas vacías La caravana llegó a la gran ciudad a los dos días Como esperaban James y Alex hicieron mucho dinero por su gran destreza. Los alababan y apreciaban su esfuerzo. Enseguida se hicieron ricos y contrataron a otros artesanos para hacer piezas. Sus trabajos se vendían ahora tanto en mercados locales como internacionales. James había aprendido una lección muy importante. Todo esto ha sido posible porque no perdí la concentración y trabajé en una sola cosa a la vez.